Saludos, pasa un minuto de las nueve de la mañana y nosotros comenzamos aquí el programa La Glorieta de este jueves, 6 de mayo. Y lo hacemos con las declaraciones del presidente de la Generalitat, Chimo Puig. Ayer en la sesión de control del SCOR se mostró optimista en el balance de gobierno y aseguró que los indicadores sociales y económicos de la comunidad valenciana son mejores en la actualidad que en 2015 cuando llegó el gobernador del Botánico. Afirmó que la tasa de desempleo es del 16,5% y que los datos de afiliación a la seguridad social han crecido por primera vez tras 12 meses de caídas por la pandemia. Y en cuanto a los datos del COVID, también se mostró optimista. Dijo que nuestra comunidad sigue siendo una de las que tiene una incidencia más baja y espera continuar con esa cifra aplicando las restricciones y retrasando el toque de queda después del 1 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma y para ello confía en que el Tribunal Superior de Justicia lo avale. En cuanto a la vacunación, desde Sanidad ya han informado que a partir del 17 de mayo llamarán a los menores de 60 años, serán citados para la vacuna los de 55 a 59 años. Y hoy en nuestro programa La Glorieta, en unos minutos, vamos a dedicarlo a la cultura con la entrevista... ...al escritor, periodista e historiador... ...Mariano Sánchez Soler... ...con motivo de su participación... ...en la sexta edición del ciclo literario... ...La Dignidad de la Palabra... ...hoy, esta tarde a las seis en el Gran Teatro... ...y continuaremos con más cultura... ...sobre el escenario del Gran Teatro... ...porque este mes, el 21 de mayo... ...la compañía Trote Teatre... ...estrena obra... ...Don Quijote en los Infiernos... ...y terminaremos con la gastronomía del Fogón Ilicitano... ...que cumple 25 años de historia... Manoli Guilaved y Nieves Gil seguirán acercándonos esas dietas saludables. Eso será sobre las diez y media de esta mañana. Antes comenzamos sin miedo, recordando esa versión solidaria que junto a Cruz Roja, la cantante canaria Rosana, lanzó el pasado año con un grupo de artistas para darnos el mejor consejo. Es vivir, es mejor vivir sin miedo. Sientes que de suerte está contigo, je, con los naar de beste weg. Als je eenmaal lo mejor de la vida. Mejor eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal las calles se confunden En con el cielo y nos hacemos saber En suelo je oh, sí, sin miedo. Si je las als je wilt, als je als je wilt, als wilt, als je wilt, als je wilt, als je wilt, als je wilt, als je als je wilt, als Jugando con los vinden, als el camino, wereld in gaan. Als de wereld in gaan. Als we sin miedo, in gaan. Als we de wereld huevo. Si alzamos de las yemas de los dedos, Podemos de puntillas tocar el universo Las manos hand niet meer alleen. Als we hand in hand Als we hand in sin dan que we niet Als we hand in hand Si nunca aan De je het doel bereikt, dan is het een succes. Als je het doel bereikt, dan is het een succes. Als Haciendo a cada paso beste mejor de leven. mejor leven zonder hem, mijn lief. Zonder hem. Vandaag. Vandaag. Vandaag. Vandaag. Vandaag. No Dios, corvevere se meo. suerte está conmigo, contando con los cielos me el camino, haciendo cada paso lo mejor, de lo vivido, mejor vivir sin miedo.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 con Rosmari Alonso. 9 y 8 minutos de la mañana y después de escuchar esa canción, el mensaje de hay que vivir sin miedo, también hay que seguir soñando. Si alguna vez fui Dame vida contigo Perdóname, cariño Estaba distraída No veía color En esta marea Había mucho calor Me sigas gustando, me sigo soñando Es esa la forma que tengo un cariño de demostrarlo Me sigas gustando, te sigo soñando is es esta la forma, forma que tengo cariño de demostrarlo. mentira y la mentira soy De sigo soñando es, es esta la forma Que tengo cariño De demostrarlo 101.4 Tele Elch Radio Marca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 Rosalén con su amiga Mon Lazarte. Siento que me estoy cayendo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 Pues seguimos avanzando en el programa La Glorieta, pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y tenemos que abrir nuestro espacio a la cultura porque la Asociación Frutos del Tiempo va a cerrar hoy jueves la sexta edición de su ciclo literario La Dignidad de la Palabra, un ciclo que comenzó el pasado mes de marzo, el 11, con la participación ...de destacadas escritoras españolas... ...como la valenciana, Bárbara Blasco... ...o la andaluza Raquel Lanceros... ...y hoy, un alicantino... ...Mariano Sánchez Soler... ...escritor, periodista e historiador... ...es el que va a cerrar este ciclo literario... ...de este año... ...pues antes de hablar con Mariano... ...tenemos aquí en el estudio de Teleelche... Radio Marca... ...a quien ha hecho posible... ...este ciclo, en año de pandemia... ...Javier Cebrián, muy buenos días... Eh, ...buenos días, eh, sí, bueno... ...yo soy parte de los que lo ha hecho posible... La otra ...siempre parte... hay un equipo detrás... Sí. ...no, bueno, la parte más importante... ...es el Gran Teatro, es Julián Sáez... ...el programador y la Concejalía de Cultura, por supuesto... ...que es quien paga... <risa> ...por supuesto, sí, es quien patrocina... Sí. ...Javier, la pandemia, ¿cómo ha marcado la sexta edición? ...porque hemos tenido cierre perimetral... ¿cómo... ...sí, bueno, ha mar marcó ya la quinta edición... Y sí. la sexta también la ha marcado. Lo que pasa es que, bueno, con nuestro lema de persistir-resistir, lo hemos llevado adelante, con las restricciones de aforo. Y bueno, el cierre perimetral, con un salvoconducto, se arregla la cosa. O sea, que no, tampoco ha sido... Pero sí, afecta, porque hay escritores que prefieren no viajar, otros que sí. Bueno, nosotros hemos podido completar el, el ciclo con determinadas dificultades, pero bueno... Eh... Estamos muy contentos de cómo ha salido y hoy tenemos el cierre por todo lo alto con nuestro amigo Mariano. Eh, nosotros eh, estamos encantados de que en la Comunidad Valenciana haya escritores mm. en de primer nivel, además con un numerosos premios, por mm. ejemplo, el Mariano Sánchez Soler, que es quien va a cerrar mm. esta tarde a las 6 en el Gran Teatro este ciclo, a las de la siete, este ciclo literario de la Dignidad de la Palabra. Él es alicantino, estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en diferentes medios de comunicación, comenzó sobre todo en los medios de comunicación del Grupo Z, siendo responsable de investigación en la revista Tiempo y ha seguido en otros medios nacionales. Su trabajo periodístico ha sido tan intenso, tan, eh, bueno, con tanto esfuerzo y dedicación, que le ha servido para llevarlo a la literatura, o más bien, se si ha servido de la literatura, de la ficción para contar lo que quizás no le hubieran permitido decir en los medios de comunicación donde ha trabajado o que hubiera sido imposible pues eso lo reportajes. dirá él, él busca la verdad sí, <risa> él se sirve de la ficción para contar la verdad y lo cierto es que eh, gracias a ese trabajo pues nos ha dejado importantes novelas destacadas ha sido creo que el único que ha contado los muertos de la transición española y el primero en bucear en los archivos, en los registros, en las bibliotecas, en los juzgados En busca de la fortuna de las sociedades anónimas de los francos Mariano Sánchez Soler, muy buenos días Hola, buenos días eh, Toda la vida dedicada al periodismo de investigación eh, Pero también se ha doctorado en historia Y además eh, eh, se ha servido de la literatura para contar los hechos que usted ha vivido ¿Por bueno, qué? Bueno, Toda la vida trabajando, sí, pero bueno, es que uno ya se hace mayor, ¿no? Eh, bueno, yo soy, un, yo quise estudiar periodismo, estudié periodismo porque lo que me gustaba era contar, contar historias, contar la, la verdad de la gente, contar temas que interesaran a la gente. Y yo siempre fui un periodista escritor. Quiero decir que yo era otro tiempo también, a lo mejor, y, y yo siempre he trabajado en prensa escrita. Y claro, es, los libros vienen en paralelo, ¿no? Me sirven para reflexionar y sobre todo para, para explicar. Eh, ampliamente y, y con detalles y con datos, lo que, por ejemplo, se puede perder en los reportajes, ¿no? En las informaciones diarias que, que una noticia mata a la anterior, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese poder, poder reflexionar y eso es lo que me ha servido. Vamos, pues, yo soy un escritor, un periodista escritor. De todas formas, eso no tiene ningún mérito porque eh, prácticamente todos los escritores o muchos escritores eh, han trabajado como periodistas en, a lo largo de su carrera, han sido periodistas. Y, y han tenido esa, esa fuerza ¿no? de, de convertir en literatura eh, de ficción o en literatura de análisis y tal, pues lo que era su trabajo cotidiano. Es humilde decir que no tiene ningún mérito. Bueno, ¿no? es, que, es, que era, es que García Márquez era periodista, ¿eh? por ejemplo, sí. por poner un ejemplo. ¿no? Sí. Eh, o sea, que no, que, que bueno, yo lo veo con cierta naturalidad, ¿no? Es un momento determinado, eh, pues en, en qué trabajo, eh, si a ti te gusta escribir, si, si tienes el, la, la pulsión de, de escribir, eh, ¿te pagan un sueldo pues en el periodismo? Pero usted, sí, pero usted parece un hombre muy completo porque periodista, escritor y además historiador. Eh, bueno, ¿Era necesario que... doctorarse en historia para bueno, contar es que... esos hechos que, que ha vivido usted? Bueno, yo creo que fue estupendo doctorarse en historia, ¿no? Eh, lo que pasa que, bueno, te lleva una cosa, te lleva a la otra. Eh, yo prácticamente, pues bueno, pues ya cuando me doctoré en historia, yo ya había escrito tres o cuatro libros de investigación eh, sobre la extrema derecha, sobre, sobre el caso Urquijo, sobre otro tipo de temas, eh, ya los había escrito, ¿no? Incluso mis primeros libros sobre la familia Franco. Lo que ocurre es que yo quise completar mi formación y también quise completar eh, mi papel, ¿no? Porque parece que si eres periodista mmm, no puedes ser historiador, ¿no? Cuando, cuando los periodistas, y se lo decía Kapuscinski, eh, lo escribió Kapuczynski somos historiadores, ¿no? Historiadores del momento determinado, de la actualidad quizá, ¿no? Pero historiadores, ¿no? Eh, pues, Mariano, eh, la primera pregunta que quería pre eh, hacerle era ¿por qué ha aceptado usted la invitación de Javier Cebrián para participar en este ciclo literario en Elche de la dignidad de la palabra? Bueno, porque es un, no sé, es un placer, un privilegio poder hablar, poder explicar lo que haces, lo que has hecho y lo que estás haciendo a las personas que van. Realmente el público es extraordinario. Yo he, yo he venido muchas veces, ¿no? A, como público y es extraordinario y, y bueno se ha creado ahí un, una casi una clientela fija por decirlo así al margen de que se llena he estado cuando se llenaba porque el, no había pandemia pero ahora se llena también porque aunque haya eh, se llena su medida pero el, el gran teatro es grande entonces cabemos, cabemos todos ¿no? para mí es un es un placer poder hablar es un privilegio que, que frutos del tiempo haya pensado en mí porque muchas veces eh, ...parece que hay que traer a la gente de muy lejos... ...para darle la importancia que tiene su trabajo... ¿no? ...y yo creo que bueno, es una valoración de mi trabajo también... ...y, y me, me satisface mucho... ...y la verdad es que intentaré explicar... ...y no decepcionar a la gente. Pues uno de sus trabajos más destacados... ...y seguro que el lector que, que asista esta tarde al Gran Teatre... Es que, que, del que le va a preguntar y el que más eh, interés despierta es ese trabajo de investigación que ha realizado durante todo su, todos los años que ha estado en, en los medios de comunicación eh, sobre la familia Franco además con las sociedades anónimas ese entramado de la familia Franco que supongo que le habrá servido alguna que eh, habrán provocado querellas, la habrán llevado sí. a la justicia y ha estado usted también en primera página de todos los medios de comunicación cuando se ha exhumado el, los restos de Franco del paseo de los caídos y cuando se ha devuelto, supongo el, el pasado año, cuando se ha devuelto al Estado ese pazo de Meiras eh, de, el, por parte de una sentencia que obligaba a los francos a devolver el pazo de Meiras. Bueno, yo, yo es que la verdad es que yo empecé a investigar, investigar como periodista a la familia Franco en los años 80, ¿no? ...cuando murió Carmen Polo, ese fue el principio... Eh, ...bueno, la suerte de trabajar en una revista... ...donde yo era el jefe del equipo de investigación... ...y el director me dejaba a mano libre... ...con tal de que trajera historias, no, ...me dejaba trabajar eh, sin caer mucho... En, ...en la rueda burocrática... ...pues bueno, eh, nació como un primer reportaje... ...un segundo, un quinto... ...y al final eh, realmente... Eh, pues la, ...el primer libro que yo publico... ...sobre la familia Franco lo publiqué en 1990... ...quiero decir que llevo... ...siguiendo el tema y... y ...bueno, pues prácticamente toda mi vida... ...casi, casi, la, más de la mitad de mi vida profesional... ¿no? ...bueno, sí, cuando tú escribes cosas que, que tocan hueso... Pues, ...pues suele haber respuestas, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, después de las molestias que se generan... ...pues siempre sales airoso porque está documentado, está eh, argumentado... ...no hay ninguna eh, intención de malsana, ¿no? Sino simplemente es contar la verdad, contar los hechos... Y que, el, y que la gente, los lectores, las lectoras, pues, pues saquen sus conclusiones, ¿no? Pero, pero bueno, sí, forma parte. De todas formas, eh, yo he tenido más problemas como periodista a la hora de las querellas que, eh, que con los francos. Lo que pasa es que, bueno, esto es lo que ahora está, está en actualidad, ¿no? Mm. Pero, y, y no solo he escrito sobre ellos ex exclusivamente, también me, me he centrado en mi último libro, por ejemplo, es sobre todo la grande fortuna los ricos del franquismo, ¿no? Mm. Cómo se, se gestaron las grandes fortunas, los grandes negocios, las grandes empresas bajo la dictadura, ¿no? Y con nombre y apellido. O sea, ni siquiera es... La familia forma parte un poco del centro, pero, pero todo el, el sistema eh, de la dictadura, ¿no? Uh -huh. de lo público y lo privado, de, lo ahora se llaman puertas y... giratorias, que antes claro. eran, era una gran puerta giratoria todo, ¿no? O sea, que es la herencia que tenemos, el capitalismo franquista es lo que tenemos ahora. ¿A qué conclusión ha llegado después de tantos mm -hmm. años de investigación de todo, bueno, de todo bueno, ese, ese poder? del dinero. Bueno, lo, lo, que, lo que ocurre es que cada país tiene su, su historia, ¿no? Hay que partir de la base que hubo una guerra civil, hay que partir de la base que el capitalismo se, se reorganizó a partir de esa guerra civil que hubo 20 años de posguerra sin desarrollismo de ningún tipo y de aislamiento y bueno, todo eso va generando una serie de vicios, ¿no? Una, o una serie de, de, de actividades, una forma de hacer las cosas. Entonces, claro, nosotros somos herederos de eso, de esa forma de funcionar, ¿no? Y es inevitable que sea así, cada cual tiene sus opiniones, pero es, eso es el, el origen de todo. Entonces, bueno, pues somos un país capitalista occidental, homologable a cualquier otro de nuestros vecinos, eh, con un pequeño problema eh, histórico, ¿no? Y es que varias generaciones se crecieron y se desarrollaron bajo la dictadura. Eh, los hijos, eh, eh, de alguna manera, heredaron ciertas cuestiones culturales y tal. Y, claro, de ahí viene... Viene la historia, ¿no? Falta tradición democrática en este país y falta tradición cultural también, ¿no? Pero, pero digamos, a nivel legislativo, a nivel de leyes, bueno, somos un país más, ¿no? Democrático, ¿no? Eh, Sin ningún problema. Pero la cultura es muy importante, ¿no? El pozo que hay debajo de, de todas las leyes y las normas y, y en fin. Uh -huh. ¿Y, ¿Y en este país eh, la justicia falta justicia? No, la justicia aplica, aplica el Código Penal, la Ley de Juiciamiento Criminal el Código Civil. O sea, la justicia está organizada como en cualquier otro país. Otra cuestión es que, bueno, las leyes son interpretables siempre. Siempre son decisiones, ¿no? Y bueno, y ahí es donde vienen las polémicas muchas veces. También eh, una fórmula perfecta para que la justicia sea totalmente independiente del poder político, pues es bastante complicado. De, de, Y entonces la ideología y los pactos y los acuerdos y, eh, eh, hacen mucho. ¿no? Pero bueno, tenemos un, la justicia, el único problema para mí que veo en la justicia española es que es muy lenta, muy lenta para resolver las cosas, porque como casi todo en este país, ¿no? la sanidad es muy lenta, la justicia es muy lenta, porque parece que se, se gasta el dinero público en otras cosas. ¿no? ¿Y cuando una justicia es muy lenta, ¿es justicia? Sí, sí, claro que sí. Naturalmente. Se ha visto en, en los pero, francos, pero, ¿los francos deberían devolver, la familia de Franco, del dictador, debería devolver más patrimonio? Pues, ¿Hay más patrimonio eh, hombre, para hay, devolver al Estado? Bueno, hay otra, está el Palacio de Cornide, por ejemplo, en, en Coruña, que ahora está en los, en los juzgados eh, porque, para que sea devuelto al Ayuntamiento de Coruña. ¿no? En fin, eso es que el tiempo siempre va a favor, de, el tiempo borra las huellas, ¿no? los años borra las huellas, las pruebas los documentos, a veces casi todos, y, y este es un país con muchos secretos oficiales, unas leyes muy restrictivas a la hora de, de consultar archivos. Eh, ¿Que no y, le bueno, permiten a usted consultar? ¿Qué papeles no le han permitido consultar? No, no, si es que, no porque es que hay unas normas, eh, según pues hay que esperar 25, a, 25 años a que el, la persona que quiere ver un documento oficial pues haya fallecido. Hay, hay una serie de normas, si siguen vivos eh, no se puede... Eh, no, te, no te dan ningún documento, no te dejan uh -huh. ningún documento, luego hay que esperar 25 años, 50 años si se ha muerto, en fin, que quiero decir que, que aquí se pues, investigará todo y se sabrá todo dentro de 30 años o 40, eh. porque los historiadores no, eh, se dedican con tranquilidad a investigar eh, estas cosas, pero claro, si no tienes acceso a los documentos, por eso el periodismo ha sido muy, para mí ha sido muy bueno. ¿Por qué? Porque me ha permitido tener documentos, yeah. documentos del momento por otras vías, por la vía de los sumarios judiciales, por la vía de los, las filtraciones, las vías del registro de la sí. propiedad inmobiliaria, por vías poco ortodoxas. ¿no? Mm. Eh, y, y por ahí ha ido, ha ido saliendo todo. Menos mal que es un periodista de esos ordenados que sabe guardar los documentos y que tiene visión histórica bueno, es que, para llevarlo a las novelas. Tenía que ver usted cómo era el armario con la documentación. Me lo tiempo. imagino, me lo imagino. E inmenso, pero porque forma parte, claro, yo además he hecho muchos tribunales, mucha, mucha audiencia nacional, mucho tribunal supremo, y eso significa sumarios, significa eh, documentos eh, muy variados. ¿no? Y, y, y Mariano, eh, ya que estamos hablando de la fortuna, porque usted ha llegado a estimarla, la fortuna de los francos en 600 millones de euros, pero nunca se sabrá, pero esas dos no. amnistías fiscales que hubo, ¿Usted pudo eh, conocer más eh, paraísos fiscales o más patrimonio de los francos? No, no. Lo que pasa es que, bueno, las amnistías fiscales o los ajustes fiscales para que sus propiedades, las que están ocultas, están ba ocultas bajo unas siglas, una sociedad anónima, uh -huh. eh, bueno, emerjan, emerjan a la superficie y ya sea público conocer eso. ¿no? Porque están los registros de la propiedad, los registros mercantiles de las empresas. ¿no? Entonces, la búsqueda es una búsqueda muy lenta, muy, muy lenta, no muy no es lenta la palabra es muy meticulosa muy de ir al detalle no yeah. y de, muy de buscar en sitios a veces insólitos y encontrarte pues eso, el catastral, en fin, ese tipo de cosas. Pero, y, y por ahí es por donde sale. Pero, mm, bueno, es que esto es una práctica que se ha hecho en este país sistemáticamente. ¿sí? Se, habla, se ha hablado mucho de la, de la amnistía fiscal de Montoro, donde ¿sí? donde sí que apareció uno de los descendientes de Franco en, entre los, los que se acogió a esa amnistía fiscal, pero en los años 80 hubo dos o tres también. ¿sí? ¿sí? Eh, y ahí también pues se fueron, digamos... En, Fue emergiendo uh -huh. propiedades y, y legalizando cosas que en el, hasta ese momento pues estaban opacas. ¿no? Claro, pero lo, lo insólito, oyéndole hablar y viendo eh, con perspectiva histórica lo sucedido, lo insólito es que usted sea casi el único periodista que haya investigado la familia de los francos. Eh, sí, la, bueno, la, la, pero... la fortuna de, de bueno, un dictador, creo... ¿por qué no se investigó por parte del Estado, nada más eh, cambiar de, del franquismo a la democracia? Bueno, yo, yo he investigado eso porque he tenido la suerte, primero porque es un tema que me apasionó en su momento, ¿no? Por ver toda la oscuridad, ¿no? Ver cómo la transición no lo molestaba, que era un caso insólito en, en el mundo, ¿no? ...de que los descendientes del dictador eh, no fueran investigados por Hacienda... ...ni visto cómo habían conseguido sus propiedades... Eh, ...bueno, yo lo que hice fue porque tuve suerte... ...de que trabajaba en un medio que en ese momento el periodismo permitía... Eh, ...si tú tenías eh, una buena información y sacabas unos buenos datos... ...permitía hacer ese trabajo... ...si yo llego a estar en otro tipo de, de medio pues seguramente me lo, lo hubiera tenido más complicado, ¿no? Lo hubiera hecho, porque, como dice el refrán, no la cabra tira al monte, uh -huh. pero eh, no hubiera tenido la suerte de que mi trabajo periodístico su, me permitiera una documentación a fondo eh, con unos materiales que luego fueron los que invertebraron mis investigaciones en el libro, eh, uh -huh. pero porque me permitía eso. Si yo hubiera tenido que estar respondiendo a ruedas de prensa diarias, pues no me hubiera dado tiempo a, a poder profundizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? o al día a día, ¿no? al día a día de, de, de los sucesos, ¿no? que también estuve varios años en el periódico de Cataluña como eh, corresponsal de tribunales, ¿no? entonces estaba todos los días todos, todos los días metido y, y, y usted vivió, el... ya hablamos ahora de la página de sucesos, después de hablar de bueno, los poderosos del capitalismo franquismo Habla, hablamos de esa página de tribunales porque usted vivió, supongo que bueno, eh, lo llevó a, a, a la literatura el asesinato de los marqueses de Urquijo un asesinato que sigue A día de hoy, sí, es increíble eso, sí. eh, sin resolverse, a pesar bueno, yo... de que hubo condena. Sí, sí, bueno, pero vamos a ver, es que ese tema es un tema que me sigue persiguiendo, es lo que decía ah, sí. usted antes de lo franco, bueno, ese tema yo lo cubrí en los años 80, en el 80, que es cuando ocurrió, eh, cubrí el suceso, luego en el 83, cuando juzgaron a Rafi Escobedo, lo cubrí también, en medio por las noticias de que lo habían detenido, todo ese tipo de cosas, estuve en el, en el juicio de Rafi... Eh, haciendo la crónica diaria del juicio y luego seguí investigando porque quedaban muchas muchos, eh, cuestiones sin investigar. ¿no? Porque la, la, la investigación policial pues, había ido al móvil de la venganza sin investigar absolutamente nada más y, y ya está. Y entonces pues, eh, es un tema que, claro, las partes oscuras, ¿no? las partes no resueltas, Son muy grandes, pero claro, eso pasa muy a menudo. no Entonces, claro, sigue siendo un misterio eh, todo lo que rodeaba al crimen. ¿no? O sea, que Rafi estaba en eso, está claro. Vamos, yo por lo menos lo tengo claro. claro y pero y como... el juicio lo dejó claro. Pero quedaba eh, mucha gente implicada o gente implicada uh -huh. y cuestiones sin investigar que, que se libraron de esta, de esta historia. Claro. Entonces, claro, es una historia que sigue mucho. Luego tuvo ese, ese asesinato... tuvo un valor añadido y es que en ese momento la sociedad española está convulsionada por ETA. ¿no? Mm. O sea, ETA ese año eh, asesinó a 90 personas. O sea, era el era el año, era un año con una, una, vamos, una convulsión de atentados eh, bestial, ¿no? De cantidad de atentados. Entonces, eh, en ese momento aparece un asesinato eh, de móvil, mmm, bueno, económico, de móvil no político. Eh, donde eh, las personas asesinadas tenían nombre de banco. Entonces, claro, tenían mm. eh, nombre de banco, no, eran, claro. eran parte, parte de los dueños del banco Bustijo, no Entonces, claro, eh, aristócratas, en fin, eh, mm. muertos de una forma misteriosa mientras dormían, en fin, una cosa terrorífica, y se generó ese tipo de, de pasión popular por el crimen. Luego, además, Rafi no daba, no daba el, el perfil ¿no? el mm. de un asesino frío calculador que por la noche organiza un crimen como ese, con lo cual, pues bueno, el misterio hizo que sigamos todavía hablando de él. Una persona débil condenada que, es, que se suicidó en prisión así termina. Eh, sí, pero pues, usted siguió. Bueno, pero, es, se pero se suicidó, usted un momento, Mariano, porque usted es un sí. periodista de raza y huele el dinero. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de la fortuna de los marqueses de Urquijo? Pues nada, eso no tengo ni idea. Eso se <ríe> qué raro, qué raro no, que no lo siga. Hombre, los hijos, los hijos heredaron la fortuna, lo que yeah. había y ya está, no hay más. Eso no, no, tiene, no, tiene, decir, recorrido. No, se, no tiene recorrido, claro, porque eso fue la legalidad más absoluta y ya está. Otra cosa es que hicieran, eh, por miedo a, a que se descubrieran eh, propiedades en Panamá o, o negocios eh, internacionales, pues bueno, que, que se se hicieran eh, maniobras para, para que eso no se supiera, ¿no? Pero el crimen no... Uh -huh. Eso no se, nunca se sabrá, pero el crimen no está relacionado directamente con eso, ¿no? Ya. Digamos que ellos se aprovecharon, eh, alguien se aprovechó, pero que se aproveche no quiere decir que lo ejecute. O sea, ¿no? que no, todavía no sabe usted eh, el móvil de ese crimen. No, es que el gran fallo es el móvil. Si el propio fiscal eh, Zarzalejo, el juicio, dijo que, bueno, que a veces los móviles eh, son, son frágiles, o sea, pero eso no quiere decir que no lo hayan hecho, ¿no? o sea, explicaba eso, explicaba ese tipo de sí, sí, que aquí esto no, no funciona bien, pero, pero, pero no quiere decir que no haya sido. ¿no? Uh -huh. Es que claro, es que ahí se, se generó todo un mecanismo, además, eh, muy demencial, porque claro, eh, Rafi Rafael Escobedo se suicidó en la cárcel, entre comillas, lo de se suicidó, oh, yeah. era um, se le, yo estoy convencido que fue otra historia, ¿no? Que se le... ahí estaban con droga, estaban se le dieron droga en malas condiciones o con estrinina o algo así, se les murió y luego simularon el, el ahorcamiento, el ahorcamiento, ese era una simulación, bueno, demencial, ¿no? Burna. Quiero decir que, que luego la realidad tiene otros flecos que podemos fantasear, pero, mm. pero si vamos a los datos, los datos de asimismo sí ya son bastante, a veces, bastante increíbles, ¿no? Pues casi 40 años después se comete otro, 30 y pico años después, se comete otro crimen eh, en su ciudad, en Alicante, el crimen de... De la Biblia de Vicente Sala. Ah, sí, hace? bueno, otro usted misterio. ¿Y usted no lo ha seguido? Porque también... <risa> no lo he seguido, yo no lo he seguido porque ya estoy fuera de. Qué de, lástima, de, qué este, lástima de, que no, no lo lleve a la literatura también, No, ¿eh? no, no, porque, bueno, se puede llevar, pero, pero dentro, a veces las tramas de la realidad no son lo suficientemente eh, ricas para alimentar una novela. Hay que, hay que meterlo en un contexto a veces mucho más eh, complejo, ¿no? Sí, bueno, pues estaba diciendo que eh, su último libro es sobre los ricos del franquismo. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo empezará usted a investigar a la corona española? Bueno, la corona española, vamos a ver, la corona española está muy investigada, ¿Mm? pero desde hace muchísimos años lo que ocurre es que el, no se ha publicado la información o se han publicado en libros que han sido estrangulados en el mercado, pero sobre los testaferros de Juan Carlos. ...sobre los, los locales... ...estos de Aravaca... ...eso se ha publicado... Eso, ...todo eso está publicado... ...y está publicado incluso en editoriales... ...lo que ocurre que bueno... Las, ...no querían la sociedad... Eh, ...los poderes públicos no querían... Eh, ...ese tipo de rollos... ...y eso lo sabía todo el mundo... ...sabía los nombres de los testaferros... De que, ...de que si Siemens le daba parte de... Sí. De si estaba Manuel Prado, el colón de Carvajal, que era uno de sus cestaferros, de sus que cobraba las, las, el dinero por la intermediación con los empresarios. O es que nos creemos que cuando el rey se iba con los empresarios españoles a, a un sitio era por, por altruismo. Ahí, ahí funcionaba a un sitio a los árabes para hacerles el, el talgo y hacerles... Era sí. altruismo. Era... Hay que ver es esto cuando le, regala, cuando le regalaban un, un barco, como el que le regalaron el bribón. ¿Eh? Y nadie, nadie protestaba, nadie decía nada. O sea, un, un lobby de empresarios le regalaba un yate un super al rey, y todo el mundo le parecía bien. Eso no era, no era noticia. Ahora, ¿qué pasa? Que la sociedad ha cambiado y ahora sí que es, sí que es noticia. Pero se, la gente se escandaliza de algo que nos lo han estado poniendo con luz y taquígrafo y, y pero, publicado. ¿y, ¿Y qué pasa con su responsabilidad como periodista? Porque no publicó lo que ya sabía del rey. Pero si se ha publicado todas esas cosas. Pero, eso, ¿No es pero ahora, ¿no? En pero los medios, pero, pero vamos a ver, nosotros trabajamos en una sociedad eh, donde eh, al rey se le ha permitido, al rey emérito, se le ha permitido absolutamente todo, porque fue de alguna manera el que organizó su arbitraje de la democracia en España. Entonces, los, las empresas periodísticas, los medios de comunicación, nunca han publicado de forma decisiva y contándole a la infase de cuál, este tipo de cosas. Pero eso, la hemeroteca, está ahí yo es que a veces me me, uh -huh. me provoca cierta, cierta risa el ver que se descubre el Mediterráneo una vez más, que ¿por qué no se hizo nada de eso? bueno, pues eso habrá que preguntarse a los políticos eso habrá que preguntarse a, lo, a los jueces a los jueces del momento a los políticos del momento, ¿por qué esas cosas fueron tapadas desde arriba del todo? bueno, mire, yo estuve dos veranos cubriendo las vacaciones de, del rey para la revista Tiempo, la familia real en Mallorca en Mallorca dos veranos eh, que me envió tiempo, fue un verano maravilloso, por cierto. Bueno, pues ahí lo, no podíamos hacer nada sin que eh, lo supieran, porque en cuanto hubiera algo, la amenaza era, ya no vais a cubrir las vacaciones del rey, ni vais a cubrir nada de la Casa Real. O sea, era un control sobre, sobre el periodismo total. Eh, lo que ha cambiado ahora es que ya no hay tanto control que siga habiéndolo. Pero, pero ya no hay tanto control como entonces. Pero no es que no se publicó, o es que no. Si es que Interview publicó no sé cuántas cosas. Tiempo se publicaron no sé cuántas noticias. Eh, periodistas eh, de equipos de investigación de Cambio y crisis, publicaron cosas. Pero se, se, se asfixiaba, se ponía en la página 50 y ya está. Y no se le daba el énfasis que tenía que tener. Y nadie se escandalizaba. Que eso es lo más importante. Ahora todo el mundo se escandaliza. ¿eh? Mm. Es como en la película esta de Casablanca, ¿no? Que que a, a Renault le dan ¿eh? Renault cierra el bar de Rick ¿eh? le da y, y le, cuando va Rick y mientras esté es lo por Dios es, aquí se juega le llega el camarero y le da su parte de su comisión ¿eh? su comisión del de juego bueno pues es un poco eso ¿no? también ¿no? Eh, Mariano escuchándole eh, solo me queda preguntarle tenemos calidad democrática hombre eh, la democracia no es una abstracción, o sea, la calidad hay que ganarla, hay que mejorarla. ¿no? Eh, en algunos aspectos sí, en otros no. Pero bueno, ahora estamos viviendo un momento muy extraño, un momento donde los viejos fantasmas del pasado parece que nos, nos están dispuestos a, a volver, ¿no? Y además vuelven con gente que, que ni siquiera eh, había nacido cuando murió Franco, ¿no? Mueren con otra generación, pues no lo sé. Eso es, es la sociedad a la que tiene que decirlo, ¿no? Eh, ¿Por qué piensa usted que.? ...que ha irrumpido con esta fuerza Vox? Pues no lo sé, no lo sé. Hombre, sí, sí cuando irrumpe una fuerza de este tipo... ...pues es muy sencillo de, de entender... ...porque hay sectores de la población que les apoyan. Eso es de perogrullo, ¿no? Uh -huh. eh, pero esos sectores de la población, pues bueno... ...siempre han estado ahí, a lo mejor. Lo que pasa es que han estado eh, votando otros partidos... ¿eh? Eh, ...dentro de una estructura eh, política diferente... ...y ahora, pues por primera vez han tenido... Eh, han salido a flote, de todas formas pensemos que en este país había una singularidad es que no teníamos extrema derecha mientras claro. en Francia Le Pen es, es el, el, el Frente Nacional es el tercer partido del, del país mientras en Italia la Alianza Nacional gobernó con Berlusconi ¿eh? la extrema derecha it, italiana mientras Merkel consiguió en Alemania eh, estar de presidenta una de las veces con el apoyo de, de la extrema derecha Quiero decir pero... que nosotros no teníamos extrema derecha. ¿Por qué? Pues porque había esa vergüenza de la dictadura, ¿no? Esa bueno. vergüenza, esa proximidad eh, de la dictadura. O estaríamos estaría muy estar... ocupadas en, en amasar esas fortunas. También. Bueno, todo, todo ayuda, ¿eh? Todo, claro. ¿eh? todo ayuda, ¿no? Todo está relacionado. ¿no? En este aspecto no hay compartimentos estancos. ¿no? Eh, Mariano, eh, de todos los acontecimientos que ha vivido son muchos, eh, pero... ¿con cuál se quedaría? Porque no hemos hablado del 23F. Este año se han cumplido 40 años de aquel golpe de Estado. ¿Usted le cogió como periodista de investigación? Sí, sí. Joven periodista alicantino, trabajando en Madrid. ¿Sabemos todo lo que ocurrió el 23F? No. Y no lo sabremos nunca. No lo sabemos nunca porque es que es imposible. Es que estamos hablando de los servicios secretos. Estamos hablando del de, de CSID, estamos hablando secretario del ejército, estamos hablando de muchas cosas ¿eh? Eh, se saben muchas cosas lo fundamental se sabe ¿eh? lo que ocurre es que toda, toda la parte civil, eso jamás eh, se investigó ¿eh? y además la parte civil quiere decir el apoyo civil al golpe eh, los planes que habían pensado, los otros golpes ahora hay, hay algunos libros de investigación de, de historiadores, un par de historiadores que están muy bien ...porque explican los otros golpes también... ...hablan de los otros golpes que es algo de lo que se hablaba... ...no se hablaba nunca ¿no? ...las conspiraciones que fueron eh, desmanteladas... ...una detrás de otra... ...es que eh, lo, todo nunca lo podemos saber de nada... ...esto es... ...pero lo, lo fundamental sí, yo creo que... Eh, ...cada vez está más claro todo ¿no? ...pero no se puede consultar ningún documento... ...que eh, corrobore... ...nuestras sospechas... <ríe> ...entonces podemos opinar... ...y que tal persona eh, lo financió, lo apoyó, podemos sospechar que la monarquía estaba al loro, podemos, muchas cosas, podemos, en el mundo de las sospechas y las conspiraciones, entre comillas, eh, podemos hacer, pero el tema son los hechos, los datos, y eso no lo vamos a conseguir, olvidémoslo, quizá dentro de 50 años, si no se han destruido los archivos que siempre se destruyen, porque es una costumbre que hay en este país, es que cuando un presidente del gobierno eh, pierde las elecciones, va y se lo carga, se rompe todos los papeles, es una costumbre muy interesante que nadie pone, pone en, vamos, nadie discute, ¿no?, los documentos de la CIA se hacen públicos a los 25 años. ¿eh? eso es democracia bueno, y, así y, se sabe. y además de todo esto Mariano, hablaremos de literatura eso sí, por favor, ya sé que esto atrae mucho, ya sé que esto, estos tipos de rollos atraen mucho, sí, porque... pero sí de literatura sí. hablaremos sí, no, de la, la base no. yo no, no quiero que, bueno porque cuánto me... siento no haber hablado de literatura no, no, pero sé que es un poeta, que su corazón pues, es sí, sí, pura es, poesía el, principalmente es poeta y luego eh, lo profesional es un escritor periodista. Pero bueno, yo eh, decía que el formato de la línea de la palabra es una conversación delante del público, luego se abre a la intervención del público, y sabemos, sospechamos, que este tema de los franco y la transición sangriente y todo esto será algo importante en la, en la charla, pero yo no quiero centrarlo en eso, porque eh, Mariano es un escritor todoterreno. Eh, me interesa mucho hablar de la poesía, de de la verdad, como la búsqueda de la verdad, que es lo, él a mí me dijo una vez, y lo hablaré en la charla que se escribe poesía para decir verdad, no para decir la verdad, sino para decir verdad, me lo dijo así Mariano. Y hay que decir que es un todoterreno porque además es un experto en cine, es docente, ha trabajado en, en las universidades dando talleres de guión cinematográfico, de talleres literarios, es poeta, un gran poeta, Es narrador, es experto en novela negra, o sea, no sé cómo Mariano ha tenido tanto tiempo para hacer tantas bueno, cosas. Bueno, es que soy, es que soy muy mayor, Javi. <risa> eso de mayor es un mismo ya lo hemos hablado. Bueno, o sea, ¿eh? bien, o sea, no, pero bueno, cuando tú te dedicas a, a escribir, te dedicas a crear y a, sí. y a, a poner en, en palabra eh, todas estas emociones y historias, pues bueno, es que da tiempo para muchos. Bueno, yo es que trabajo mucho también, eso es cierto. Sí, es un gran trabajador. Y no hemos preguntado lo, lo importante de un escritor. ¿De dónde sales, Mariano? ¿Quién te, de, de, aquí en, en Elche se pregunta, ¿tú de quién eres? ¿De quién eres? Pues mira, mi padre era impresor ¿eh? y mi tío era cajista de imprenta. Entonces, pues salgo de leer TVOs y de mucha curiosidad. Y de ver mucho cine también y leer muchos libros. Es algo de eso, no tengo antecedentes. Vengo de, de la clase trabajadora, ¿eh? o sea, directamente. En un tiempo donde eso de saber leer y escribir, pues bueno, se sabía leer y escribir, pero interpretar bien lo que se leía es otra cosa. ¿eh? Además, bueno, hay, que, hay que decir que, Mariano, es algo que yo echo de menos en Elche, um, aunando todas estas facetas, uh -huh. poeta, escritor, periodista, investigador, historiador, en... Mariano ha hablado mucho de Alicante y ha convertido a Alicante uh -huh. en un personaje literario. Además sí, tiene un, un libro maravilloso que es el, ¿Sí? el que habla sobre Alicante. ¿Cómo se titula? ¿La a, la, a la la, a la, cambrus. Cambrus, a la En el que eh, crea un personaje, su investigador Terra Tremol, es un detective que busca el Alicante de su infancia. Y eso también se ha hecho en obra de teatro. O sea que es que la anécdota de Mariano es hablar de los Franco, que es lo que está en la actualidad, sí, porque sí. ha sacado dos libros muy importantes. Uh -huh. De ámbito nacional y con mucha uh -huh. repercusión, hasta en todos los medios de comunicación, claro. pero Mariano es um, literatura con mayúsculas. Y eso de convertir a, Alicante, gracias, nada, convertir a Alicante en un personaje literario es pura literatura. Y, es pura literatura. Y entonces es algo que yo, por ejemplo, aquí en Elche, que sí que hay cronista oficial, que todo lo que tú quieras, pero es que mmm, sin ser el cronista oficial de Alicante, Mariano crea un personaje literario que es Alicante. Pues cómo lamentamos que no haya nacido en Elche. Bueno <risa> tampoco es eso, tampoco es eso, tampoco es eso. Los ilicitanos somos así, Mariano. Bien, mucho, viene mucho, vende mucho Elche. Usted serio. lo sabe. Bueno, eh, quiero terminar esta entrevista. Ha sido un placer, un honor estar con usted, Mariano, eh, y sobre todo ha citado una de las, bueno, de las grandes películas que es Casablanca. Muchas lecturas eh, se aprende de, de Casablanca. Así que eh, le dedicamos la canción del tiempo pasará. Muchísimas gracias y sobre todo, eh, suerte para sus Muchi próximos trabajos. Muchísimas gracias, muy amable. Ha sido un placer. Nos vemos luego, Mariano. Nos vemos luego. Nos vemos. Hasta luego. Debes enfrentarte sola y no tener miedo You must remember this a kiss still A sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by.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 Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. No esperes a que ocurra.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta Con y Alonso Queda un minuto para llegar a las 10 en punto de la mañana y nosotros continuamos aquí hablando de cultura. Seguimos sobre el escenario del Gran Teatre. Si sí, hemos terminado de entrevistar al escritor Mariano Sánchez Soler, eh, quien va a venir hoy a Elche, al Gran Teatro, a las 7 de la tarde para participar en el ciclo literario, vamos a hablar ahora de un estreno teatral que tendrá lugar el próximo 21 de mayo en el Gran Teatro. La compañía Atrote Teatro estrena obra a las ocho y media de la tarde en el Gran Teatro, como decimos, al, el 21 de mayo, y la obra es Don Quijote en los infiernos. Para hablar precisamente de esta obra teatral, tenemos ya con nosotros al director de la compañía, Carlos Macías a quien damos la bienvenida. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Rosmarie, ¿qué tal? Antes que nada, preguntarte ¿cómo habéis podido ensayar este estreno de Don Quijote en los infiernos? Pues con muchas dificultades, la verdad. El estreno estaba planeado para el 8 de mayo del 2020 y cuando llegó la pandemia, pues nos pilló llegando ya a, ensayos, a los primeros ensayos generales. Entonces, hicimos un, de hecho, hicimos un ensayo general el 11 de marzo, ya llegó la, la cuarentena y tuvimos que, que cerrar todo. Y ahora pues, hemos, empezamos a partir de febrero a retomar ensayos virtuales, que es bastante difícil para el teatro. Imagínate todos, cada uno en su casa eh, con, con el ordenador. Y después ya hace poquito empezamos los ensayos físicos, siempre pues eso, con mascarillas, gel de mano, manteniendo distancia, y todo ¿no? uh -huh. eh, eh, bien sabemos la dificultad que esto entraña eh, pero y sobre todo para un director de escena por los gestos eh, pero pero Carlos eh, por qué se ha escogido Don Quijote en los infiernos bueno Don Quijote en los infiernos es una obra original la he escrito yo y es una obra que realmente ha surgido de bueno de varias fuentes digamos no eh, la idea una de las ideas originales era si Don Quijote existiera hoy en día ¿Cómo sería la situación? ¿Quién sería? ¿Qué tipo de persona sería? ¿no? Y bueno, eso combinándolo con más cosas. Entonces, la, la idea de la historia realmente es un anciano eh, que vive en la calle, eh, que tiene Alzheimer, sufre Alzheimer y que se cree que es Don Quijote. Entonces, está en una residencia para, para personas con Alzheimer y su cuidador eh, pues, entra en su mundo. Digamos que se hace pasar por Sancho Panza para intentar ayudarle. Uh -huh. Eh, Carlos, creo que se nos ha ido la conexión. Ay, ah, no. Eh, eh, no, que el cuidador entra en escena y, sí, para ayudarle sí, en el día a sí, día porque para... es una persona dependiente. Don Quijote sí. lo ha situado en la indigencia y en la dependencia total y además con pérdida de memoria. Exactamente. Y por, por, aquello, por aquello de el, eh, Don Quijote en los infiernos, tiene que ser un infierno. Sí, exactamente. Es un poco, es el descenso de este personaje a un infierno personal y también un poco es, está el trasfondo de lo que es la enfermedad del Alzheimer y ese descenso que, que sufre tanta gente, por desgracia, eh, con esa enfermedad, ¿no? Entonces, es una obra que combina, digamos, varios elementos, hay, hay varios trasfondos. No es una obra sobre el Quijote en sí, no es una obra sobre el Alzheimer en sí tampoco. La idea principal es la relación humana entre dos personas que uh -huh. se conocen en circunstancias muy difíciles y que, bueno, pues eh, hay una amistad que surge de, de, esa, de, esa, de ese trabajo. Y, ¿sí? y, Carlos, ¿hay esperanza en ese relato? Eh, ¿Hay esperanza? Sí, sí, sí. Eh, hemos intentado ser lo más mm, fieles posibles, por supuesto, pero, claro, eh, es muy fácil caer en un lado u otro de la balanza. O sea, irnos a... No queríamos hacer un drama que fuera todo los aspectos negativos que los hay pero tampoco queríamos hacer una comedia loca, porque no tendría sentido. ¿no? Entonces intentamos que sea una obra lo más realista posible y al mismo tiempo pues, que sea un pedazo de vida, con sus lados positivos y sus lados no tanto. Por lo que me cuentas, ¿cómo va a ser la puesta en escena? Porque son dos personajes. Bueno, realmente hay, hay un par de personajes más, que salen uh -huh. poquito, pero los principales sí, los dos, los, digamos que el 90% de la obra son los personajes de, de Alonso, que es el, el señor que tiene Alzheimer y se cree Don Quijote, y su cuidador, Diego, que es el que eso, hace un poco de Sancho Panza, ¿no? Uh -huh. Pues la, realmente la puesta en escena es la habitación, principalmente hay un par de espacios más pequeños uh -huh. que se muestran, pero es la habitación, y claro, hay un juego ahí, pues, utilizando todos los elementos de la habitación para crear diferentes sitios, digamos. ¿Y este estreno eh, teatral es el primero que escribes o llevas ya una trayectoria como dramaturgo? Eh, sí, ya, ya he escrito varias obras y las hemos estrenado, es, Es la primera obra que publico, porque esta obra sale publicada a la venta el mismo día que, que se estrena, el 21 de mayo. Pero tengo otras obras que se han hecho ya, las he escrito, y se han estrenado ya, más en el teatro. ¿no? Lo que pasa es que sobre todo he trabajado mucho pues con, por ejemplo, el grupo Oscar Martín del Instituto Carruz, He trabajado mucho con obras de teatro para, digamos, grupos juveniles y tal. ¿no? Y esta es un poco más, ya es más adulto. ¿no? La compañía que diriges, Atrote Teatro, ¿cuándo nació? ¿Sí? Bueno, Atote Teatro realmente nació en el año 91, que se dice pronto, eh, hace 30 años. Lo que pasa es que tuvimos una trayectoria durante un tiempo, la llevaba Antonio Chinchilla, eh, y, y ya después evolucionó, se convirtió en compañía clásica de comedias, que es lo que lleva ahora Antonio Chinchilla, y se quedó un poco en el limbo, ¿no? O sea, la compañía estaba ahí, pero sin hacer proyecto realmente. Y ahora pues la he retomado yo hace un par de años y vamos, estamos ahí con proyectos uh -huh. para adelante. Te he preguntado cómo has ensayado en tiempo de pandemia. Vemos las dificultades, pero ¿cómo os habéis atrevido a estrenar en, en, en crisis económica? Porque la cultura está en sí. crisis. ¿Cómo, sí, pues... ¿cómo, cómo los, las ayudas a la cultura están funcionando? <risa> bueno, a ver, sí, sí no, la verdad es que es como todo. ¿no? Eh, yo digo que hacer teatro en general o hacer arte y cultura en general es siempre un acto de fe. Es un acto de fe porque lo hacemos muchas veces por una cuestión vocacional y porque creemos en los proyectos más que porque vayamos a sacar un provecho económico de ello, ¿no? Yo ahora con, con poder recuperar lo que hemos invertido ya me estaría más que tranquilo, más que contento, ¿no? Eh, sí que, bueno, te, tenemos mucha suerte en ese sentido porque en el que la verdad es que se promociona mucho la cultura y existen ayudas y existen, bueno, tenemos varios centros, tenemos el centro del Escochador, la lonja teatro, de hay muchos, hay mucha, Hay mucha vida cultural y sobre todo con respeto al teatro y mucho apoyo. En ese sentido tenemos mucha, mucha suerte, la verdad. Sí. Eh, pero tengo entendido que las ayudas que han salido ahora al mundo de la cultura y que los políticos mm. se han apresurado a anunciarlas a bombo y platillo, tienen condiciones. Eh, no podéis recibir esas ayudas si no hay por lo menos varias funciones eh, programadas. Sí, sí. ¿Vais a poder tener acceso a estas ayudas ...concretamente vuestra compañía con eh, Don Quijote en los infiernos? No, no, no, nosotros no, no vamos, no, vamos ni, ni, ni lo vamos a intentar siquiera, o sea, no, es, es un, pues, es, esto es un tema ahí para, para estar aquí hablando un día entero, pero sí es cierto, o sea, es como, supongo que ha pasado en otros sectores, pero en este sector desde luego eh, ha sido un sector bastante, no solo golpeado por, por la cuarentena y por la pandemia, como, todas, como todo el mundo, pero que luego a la hora de intentar, digamos, subsanar esos problemas pues tampoco se está haciendo de una forma muy, <risa> o sea, muy equilibrada. Digamos. Los requisitos siguen siendo farragosos... Eh, sí, sí, y, y no merece burocracia, la... papeleo y, y es pelearte para, para luego tener un poco unas migas, ¿no? Entonces, no sé. Bien, eh, pues Carlos, solamente preguntarte, eh, ¿estrenáis el 21 de mayo y qué expectativas tenéis? ¿Habrá gira? Eh, sí, el cierre sí, la, perimetral la idea... el, lo importante es que estrenáis eh, sin, sin cierre perimetral en la comunidad exactamente valenciana. exactamente lo que esperamos es que se, digamos, que la cosa vaya mejor obviamente para todo el mundo con, con la vacunación y demás y nuestro plan es eh, vamos enseguida es eh, estrenar y empezar a moverlo o a sea, llevarlo tenemos varios sitios mirados ya de por toda España y es enviarlo al monto que tengamos el El, el espectáculo estrenado, con vídeo, con dossier y demás, pues es enviarlo, enviarlo a sitios para para moverlo. Creemos que es una obra que puede gustar a mucha gente porque combina drama, comedia, es un trozo de vida real, entonces, y es un mensaje creo que también importante, porque de cierta manera es un homenaje pues a toda la gente que o tiene a una persona enferma o que de alguna forma tiene que cuidar de alguien que no está bien, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, esperamos que es una obra, pensamos que es una obra que puede gustar y que... ¿Y qué ponemos? Al, al menos es una obra con mucho trasfondo. Eh, Carlos, como una persona de dedicada al teatro, escritor, eh, director teatral y supongo que también actor, eh, eh, Carlos, y con sí. una trayectoria dilatada, ¿qué opinión te merece la reapertura del Centro Hernandiano en Elche? Porque va a ser también tu espacio como escritor. Sí, eh, a mí me parece genial. La verdad es que cualquier, sinceramente, o sea, todo lo que sea promover la cultura, abrir y, bueno, sobre todo un sitio que, que el Centro Nandiano, yo hace poco estuve ahí por otro motivo, eh, aunque estaba cerrado, estaba, digamos, abierto para ciertas cosas y es un sitio maravilloso, es un sitio maravilloso. Entonces, me parece genial. Todo lo que sea eh, espacios que estén disponibles para que la cultura se promueva y avance, ¿qué te voy a contar? Me parece maravilloso. Yo tengo que, en ese sentido... Elche, tenemos mucha suerte, creo. Porque en otras ciudades, incluso yéndote de Alicante, que está más cerca, o sea, que está cerca y que es capital y todo lo que tú quieras, no tienen tanto como aquí. Bueno, pues nuestra colaboración con la cultura, eh, vamos a aportar ese granito de colaboración, eh, pues eh, informando de ese estreno de tu obra, Don Quijote en los infiernos, el próximo 21 de mayo, las entradas, cuánto cuestan y dónde hay ¿Vale? que adquirirlas, porque mm. supongo que el aforo, seguirá siendo limitado o a lo mejor no tanto porque se puede ampliar el aforo de cara a las sí, actividades sí. culturales y ha ampliado ya, ya es un 75% creo recordar en las últimas sí, restricciones se puede, Exactamente, se, se puede ampliar hasta el 75% la verdad es que aquí en Elche se está llevando todo súper bien que si estoy en ese sentido tengo que decir un, un gran, vamos me parece maravilloso lo que están haciendo porque yo estoy yendo al teatro por supuesto porque creo que hay que, hay que hacer teatro y hay que ir a verlo Y cuando voy al descorchador, cuando voy a la lonja, cuando voy al teatro, se están cuidando todo muchísimo. La cultura es segura y aquí en Elche especialmente se está cuidando muchísimo. Uh -huh. O sea, hay control de temperatura, gel de manos, se mantienen las distancias. Entonces, el aforo es limitado, claro. Y de hecho, nosotros tenemos ya casi el patio de butacas lleno. Está prácticamente lleno. Queda ya anfiteatro y paraíso y unas un par de butacas al fondo en las gradas. Eh, lo cual está bien, pero por otro lado... Es la limitación, lo que dices tú, el aforo es limitado. Uh -huh. Las entradas se pueden comprar en la, en la taquilla del Gran Teatro o en Instant Ticket, y son 10 euros, que tampoco es un precio, yo creo, desorbitado. No, y además Para, no. ayuda, ayuda a esta compañía con esta trayectoria tan dilatada. Muchísimas gracias, Carlos Macián, director de Atroce, Teatro y Dramaturgo. Gracias a ti. Uh -huh. 101.4 Tele Elch Radio Marca.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 Y entre vez y vez, es van llegir bellísimas historias. Ella le va a regalar el libre, y ella le va a donar una rosa y le va a decir: Espera que siempre te recordes de mí. Del 23 de abril al 15 de mazo, comprar a Ells te premio. Aconseguéis el rascas en los comercios asociados. 700 premios están esperando. Rechidoría de Comercio del Ayuntamiento de Elch.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 Son las 10 y 14 minutos de la mañana, faltan minutos para comenzar esa ronda de noticias y continuar con el Rincón Gastronómico, continuar aquí en La Glorieta con nuestra sección de Manoli Gilaver y Nieves Gili. La Glorita comenzó a las 9 de la mañana con una entrevista al escritor, periodista e historiador Mariano Sánchez Soler. Viene hoy a Elcha a las 7 de la tarde, estará en el Gran Teatre para participar en el ciclo literario La Dignidad de la Palabra, organizado por la Asociación Cultural Frutos del Tiempo en colaboración con la Concejalía de la DIA. Y hemos también continuado con la entrevista al dramaturgo y director de teatro de la compañía Atroce Teatro, Carlos Macía, por el estreno de su obra Don Quijote en los infiernos, será el próximo 21 de mayo a las 8 y media en el Gran Teatro. Esto ha sido a grandes rasgos lo que les hemos ofrecido en la primera parte del programa La Glorieta. La segunda comienza ahora con el repaso a la actualidad y continuará con el rincón gastronómico. De esta forma, saludamos a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana por la señal de TeleH. Ahora les dejamos con la canción Quiéreme, de Auti. Quiéreme Como quien ya nada espera Quiéreme Que no sepas fingir, quiere ver que de todas mis flaquezas sacaré la fortaleza para revivir. Sabes bien que jamás te lo he pedido. Ni jamás te hice un reproche, por lo que esta vez te pido, ya que no es cosa de dos que tú seas quien me quiera, como nunca me has querido esta noche de paz. suspensivos quiéreme aunque venga el bien del mar quiéme como si estuviera vivo quiéreme que no entiendo qué hago aquí Quiéreme si no quieres que esté muerto, porque todo es un desierto fuera de ti. Quiéme que ya empieza a anochecer. Quiéme. Que solo sea un instante, quierme y hazlo como otra mujer, quiéme como si fuera otro amante, quíreme que mañana ya murió. Kiéreme, como si el mundo acabara, como si nadie te amara, tanto como yo. Sabes bien, que jamás te lo he pedido, ni jamás te hice reproche.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues son las 10 y 20 minutos de la mañana y ya tenemos preparada a nuestra compañera Marga García para... ...realizar ese repaso a la actualidad local... ...muy buenos días Marga... ...muy buenos días Ros... ...hoy tenemos noticias y con cuál comienzas... ...bueno pues eh, comenzamos eh, como no por COVID... ...mañana conoceremos esa última actualización... ...de la Consellería de Sanidad... ...pero ya desde la Generalitat ya se han anunciado... ...bueno pues esos próximos grupos de vacunación... ...esta semana comenzó la del grupo entre 66 y 69 años... Además, la próxima semana ya acabará la vacunación de la primera dosis a las personas entre 70 y 74 y a partir del 17 de mayo comienza esa vacunación del grupo entre 59 y 55 años. Eh, para este grupo ya Sanidad ha reservado 100.000 dosis de la vacuna. Así que buenas noticias. Bien. Lo son pero no sabemos qué tipo de vacuna es la que va a recibir ya la población menor de 60 años. Todavía no han especificado esa, esa vacuna, si será AstraZeneca. Tenemos no Moderna, Moderna, Pfizer, uh -huh. Janssen, tenemos hasta cuatro modelos. Sí, bueno. solo han, eh, han señalado ese día y que se han reservado 100.000 dosis, pero bueno, una buena noticia parece que ya, bueno, pues uh -huh. ese grupo de edad ya de los 50, bueno, parece que ya va a empezar esa vacuna. Sí, y después de los 50, 40. O sea que Así llegaremos que... al verano con un buen porcentaje de población inmunizada. Es lo que necesitamos en España y en todo el mundo. Eh, también es importante ese debate que sea abierto en Estados Unidos de librar las patentes de las farmacéuticas y que todos los países, también los que no son, están desarrollados, esos que dicen que pertenecen al tercer mundo, también puedan eh, producir sus dosis suficientes para inmunizar y poder acabar con esta pandemia que es global. Eh, Marga, ¿son buenas noticias? Buenas noticias. Y bueno, más allá del COVID, un, un suceso que tuvo lugar ayer, el SAMU asistió a tres personas. Tras colisionar tres coches en la zona del plan ocurrió alrededor de la una y media del mediodía y el equipo médico asistió a una mujer de 61 años y a un hombre de 85 que presentaban contusiones y fueron evacuados al hospital del Vinalopo. Además también se atendió a una mujer embarazada de 33 años por una cervicalgia y también fue trasladada a un centro hospitalario. Vaya, la crónica con ese lamentable accidente múltiple... Eh, ...con la implicación de tres vehículos y tres séculos. Eh, ...esto lo contarás a la una eh, del mediodía... ...pero ¿qué previsiones tenemos para esta jornada de jueves 6 de mayo? Bueno, pues el Partido Popular dará una rueda de prensa... ...en concreto el vicesecretario Sergio Rodríguez... ...además el alcalde y la edil de educación... ...asisten al acto de aniversario del centro de FP San José Artesano donde se inaugurara ese monumento conmemorativo en la Rotonda de Acceso al Centro, una dama del che que ha sido elaborada por alumnos de formación profesional del de centro y además la Edil de Urbanismo informa sobre asuntos de su departamento. Así que, bueno, pues todas estas noticias y más a partir de la una aquí en Tele Radio Mar. Pues te agradezco que hayas hecho un hueco, hayas bajado al estudio de Telelche Radio Marca y nos hayas avanzado en las previsiones informativas para esta jornada y hayas hecho ese repaso a la actualidad con la citación de las vacunas para los eh, menores de 60 años que comienza el 17 de mayo y con esa crónica de, su de sucesos que nos has traído con ese accidente eh, que tuvo lugar ayer. ...a mediodía en el barrio del Pla... ...gracias Marga... ...hasta luego... ...a la una ya saben que Marga García y Ana López... ...vienen con más noticias... ...después del programa de Rosa Lucas... ...entre amigos... ...nosotros continuamos esta ronda de noticias... ...y lo hacemos con la información deportiva... ...con Paco Gómez... ...muy buenos días Paco, cuéntanos... ...Hola buenos días... ...la plantilla del Elche Club de Fútbol... solo tiene una cosa en mente... ...ganar a la Real Sociedad... ...con ese objetivo van a viajar los de Fran Escribá. Mañana rumbo a San Sebastián, donde la estadística y la historia no es precisamente muy halagüeña. El Elche solo ha ganado una vez en las 20 ocasiones en las que se ha medido en Donosti al cuadro de la Real Sociedad y fue en segunda división en la temporada 2009-2010 con un gol de penalti transformado por el que luego fuera Pichichi, Blanqui, Verde y de la segunda división, Jorge Molina, que acabó marcando 26 goles. 20 ocasiones, solo una victoria y en las 16 que se han enfrentado en primera, ninguna, solo dos empates, el resto derrotas. Pues llegó el momento de romper con esa estadística, ya que el Elche lleva casi 7 meses sin ganar a domicilio y mañana más que nunca necesita esa victoria para cumplir el objetivo. El argentino Iván Marcone lo tiene muy claro. La idea pri principal del equipo es salir a ganar. Sabemos que jugamos contra un gran rival que también tiene, tiene sus objetivos, pero el nuestro es volver a sumar a tres puntos y la necesidad nos lleva a salir a ganar. Quizás en, en otra situación del torneo o en otro momento del mismo eh, uno puede analizar eh, y trabajar el partido de otra manera, pero es nuestra necesidad de salir a ganar. Sabemos que... ...que podemos lograrlo y después... ...a la hora de jugar el partido... Eh, ...dependiendo de... ...de cómo se vaya dando en el transcurso... ...buscaremos la... la forma adecuada, pero te repito... ...la idea es ganar, no sirve volver a sumar... ...a tres, así que... ...el equipo está... ...está enfocado en ese objetivo. Iván Marcones se alinea en la misma dirección... ...que el resto de compañeros, tiene plena confianza... ...en que se va a acabar consiguiendo... ...la permanencia, el encuentro mañana...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 Bueno, buen día. Después de una mañana, con paso de abundante nubosidad de tipo bajo y temperaturas mínimas que en el sur del Candel se han rondado los 11-12 grados. Aquí en la ciudad, una mínima, en la estación meteorológica de Telelel, en torno a los 14 grados. Para lo que resta de mañana, ambiente soleado, situación de viento en calma, a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste, una tarde con cielos despejados, eh, temperaturas en ligero ascenso y es que la masa de aire cálido está avanzando, hoy aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima en torno a los 23 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 24-25 o grados. Mañana viernes será el día de más calor. Coincidirá el viento flojo de poniente con el avance de la masa de aire tropical continental que nos llega desde el norte del continente africano. En el último tramo de la jornada se activará el viento flojo de componente sur. Mañana aquí en la ciudad alcanzaremos temperaturas que incluso podrían superar los 28 grados. En el sur del Candelts alcanzaremos los 30 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 15 grados. Y para el fin de semana algunos cambios, el sábado intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, viento flojo de sureste, temperaturas no tan elevadas, máximas en torno a los 26 grados el domingo con la aproximación de un sistema frontal de origen atlántico, desgastado, nubosidad en aumento, temperaturas en torno a los 25 grados y el lunes paso de abundante nubosidad, incluso se podría escapar alguna gota. Tele Radio Marca 101.4. La Radio de Elche. Fasol y vas al park. Te importes una botella de agua de plastic. La recicles en el contenedor grok. que esta botella es transforma en la tobayola del algo que va a la playa. Se importa una botella i la recicla. que esta botella se es transforma en la tobayola de algo. Buen recicles. d'un món no. que no para de girar. Reciclamés. millor, sempre. Ecoembes. Generalitat Valenciana. Tocha una veo.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 de Alicante 205 La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 10 y 31 minutos de la mañana... ...y continuamos ya en la recta final del programa La Glorieta... ...en unos minutos eh, tendremos con nosotros a Nieves Gil... ...porque Manoli Gilaver ya está preparada... ...en su rincón gastronómico para abrirlo hoy... ...y volver a insistir en ese aniversario tan especial... ...que cumple el Fogón Elipitano, 25 años de historia... ...los traemos al rincón gastronómico... ...pero sin olvidar el objetivo es el de ofrecerles dietas saludables. Y mientras esperamos, pues vamos a disfrutar de la música, porque hay un dúo, un dúo masculino, el formado por Juan Luis Guerra y Ricardo Montaner, que acaban de lanzar este tema. decirte mujer que nuestro libro antes de tu y yo nacer ya estaba escrito ay como explicarte mujer lo inexplicable porque las cosas de Dios no las entiende nadie aún no te imaginas ella Se lo Teleelch Radio Marca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 Pues hemos encendido ya los fogones de Manolín y Ven conmigo. Muy buenos días Manolín. Ahora sí, salís tú y también Nieves Gil en la televisión, en Teleelche Radio Marca. Muy buenos días. A ver, si te escucha Ahora no, Estamos de estreno de estudio Y está todo flamante Con una iluminación estupenda Con mesa nueva de control Bueno, estás como un niño con zapatos nuevos, ¿no, Ros? efectivamente y lo que mejor eh, llevo es que la imagen la tenemos mejor definida así que se os va a ver muy bien no solo a ti, sino también a tu compañera Nieves Gil. Nieves, buenos días. Hola, buenos días, pues sí que se ve bien, sí. <risa> <risa> Aquí tenemos que venir maquilladas. Sí, sí. <risa> bueno, la semana pasada hablábamos de este aniversario tan importante que estáis cumpliendo durante este mes, bueno, durante esta semana además, el sábado 1 de mayo nos explicabas además por qué precisamente entera el 1 de mayo porque a ti el tema del trabajo eh, siempre lo has llevado dentro y te ha importado muchísimo Además defender los derechos de, los, de tus trabajadores Y bueno, esos 25 años os avalan Hablábamos de cómo eran los inicios Estuvimos también, que le hicimos una encerrona a Francisco A tu sí. marido, el chef del fogón, Ilicitano Y bueno, yo, yo creo que es que 25 años da mucho de sí Que tenemos que sí. seguir hablando de ese tema Comenzamos con los inicios Pero bueno, poco a poco fuisteis eh, avanzando Primero fue el establecimiento del sector quinto El sí. primero en abril Y luego ya poco a poco, ¿cómo se plantea eh, el, el ir ampliando primero? Ya es una, digamos una, un reto iniciar tu primera empresa, ¿no? Pero luego decir, bueno, pues voy a por la segunda y luego a por la tercera. Eso, sí, muchos sí, pues, nervios templados hay que tener, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Que para poder eh, perdurar en el tiempo eh, tienes que ir adaptándote a todos los cambios. Y los cambios más importantes son los cambios sociales, La sociedad va demandando servicios nuevos y otras veces son los mismos servicios pero transformados. Entonces, bueno, pues nosotros eh, a lo largo de estos años pues nos hemos ido dejando llevar, ¿no? Desde luego no tiene nada que ver el fogón de los inicios, incluso yo como persona, ¿no? El crecimiento personal y los cambios que he tenido que ir asumiendo a lo largo de los años. Los años también son importantes a la hora de madurar en, en todo. Exacto, de, a nivel de conocimiento y lo que más riqueza me ha dado ha sido la cantidad de personas que he conocido. Eso para mí es, eh, digamos, el patrimonio que yo acumulo mayor, ¿no? Entonces, eh, lo más interesante es eso, la, la cantidad de personas que, que he tenido la oportunidad de conocer gracias a mi trabajo y gracias, bueno, pues a, a la empresa, al Fogón. Y bueno, todo esto me ha hecho pues, eh, ir cambiando conforme ya han ido cambiando los tiempos. Y, y esta empresa se ha ido adaptando también con la incorporación pues, de muchas personas que van aportando esas nuevas visiones, esas tendencias al equipo y desde luego a lo que es hoy en día el Fogón. Uh -huh. Y después llegó la, el segundo establecimiento, el que está en, la, en el sí. centro, en la calle Camilo Flamarión, 18 años después. 18 años, eh, estuvimos con un establecimiento único y de ahí, desde luego, eh, pues sí, te puedo contar muchas, muchas cosas vividas, muchas experiencias, ¿no? Venía pensando eh, en todas estas anécdotas y demás que me han ido pasando a lo largo del tiempo y las personas que he ido conociendo. Y fíjate tú, eh, tristemente, eh, muchas están asociadas a un, un, eh, una concepción bastante machista, ¿no? O sea, ahí sí que hemos cambiado. Ahí sí que eh, las mujeres hemos peleado y hemos avanzado, porque, como te comentaba el otro día, pues a empezar muy joven, una mujer, es que buscaban a mi padre, o sea, ¿no? <risa> para firmar un simple albarán, ¿no? Como que tenía más credibilidad que yo, ¿no? Y bastante tenía mi padre, el hombre con el estómago hecho un nudo a ver su hija cómo salía de arte y yo, ¿no? <risa> que incluso él se ofrecía. ¡Nena, si te hace falta yo estoy por ahí! O sea, imaginaos qué sociedad tan distinta, ¿no? Con la cantidad sí. de mujeres emprendedoras y luchadoras que tenemos hoy en día y que poco a poco se les va reconociendo, ¿no? Entonces, pues muchísimas, fíjate. Eh, yo ahora mismo está acordando una señora que venía habitualmente a comprar y siempre venía con la olla. Se traía ella su olla, se traía su cazuela... La paella. Mira, eso ahora incluso. es muy sostenible ¿eh? venir con tu. Es con tu eso de es lo que vamos a tener que volver a hacer. Pero claro, el sentido de aquello era totalmente distinto. Porque ella quería que su marido creyera que. Se había hecho, hecho Porque ella. decía que si no, se negaba a comer. Imaginaos, Será ¿no? Imposible. Sí, sí, o sea, esas cosas las he conocido yo. Cosa que casi era para mí casi impensable. Esto. ...se acentuaba muchísimo más en Navidad... ...también tengo que decirlo... ...los pedidos de Navidad... Eh, ...la mujer eh, en aquel momento... Eh, ...pensaba que para que... ...su trabajo tuviese mérito... ...como si no fuera poco organizar una comida... ...y estar al tanto de todo... Uh -huh. ...pues tenían que... Eh, ...justificar que habían estado... ...todo el día cocinando... ¿no? Eh, ...entonces pues eso... ...allí volaban, eh, marcábamos... ...los recipientes, las bandejas... <risa> para que aquello se pensara ya en, a lo largo del tiempo, Navidad tras Navidad, ya notábamos que las habían pillado, ¿no? O sea que, es que eso se nota. Exacto, exacto. Yo creo que también sería en, ¿En el, algunos sí. casos por un poco de ego, ¿no? Como diciendo, esto lo he hecho yo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, afortunadamente esa mentalidad ha ido cambiando y por supuesto nosotros siempre hemos agradecido el trabajo que nos han dado, ¿no? Las personas que han confiado en nosotros, que nos han estado dando durante 25 años eso ha sido lo, lo más importante ¿no? y lo que nos ha permitido crecer por supuesto mira hay cosas que dentro de nuestra filosofía son muy importantes eh, una de ellas que siempre desde el inicio yo me planteé era que todas las personas por lo menos la mayor parte o quienes quisieran pudieran tener todos los días una buena comida eh, ahorrando tiempo y ahorrando dinero también uh -huh. por supuesto Y eh, siempre hemos, en nuestra carta, siempre hemos elaborado platos accesibles. Para nosotros han sido pilares el producto de calidad. Entonces, con un buen producto de calidad y una forma de cocción, que ha ido evolucionando, por supuesto, eh, que fuera eh, natural... Y que siempre un tuviera casero. un sabor casero, efectivamente. Desde luego el equipo de cocina está preparado, sobre todo Francisco, el jefe de cocina, que él haría virguerías, o sea, haría... Pero ¿qué pasa? Que solamente sería para unos poquitos. Porque el coste eh, se, se incrementa mucho, ¿no? Y entonces yo siempre he querido que esa calidad de vida el poder acceder a esa comida sin tener que estar eh, gastando tu tiempo, yendo a hacer la compra que fuera para la mayor cantidad de gente posible y que a diario nos gusta comer comida claro, tradicional, comida claro de cuchara sí. con una gastronomía tan rica como la que tenemos en esta efectivamente, tierra efectivamente, ¿no? claro que sí, aprovechando todos los productos de cercanía y bueno eh, ya te digo tecnológicamente desde luego se ha avanzado nosotros hemos ido incorporando medios pero lo que es el talento humano eso es insustituible y entonces eh, ahí ha habido eh, bueno pues a lo largo de este tiempo y a lo largo de estos años hemos visto empresas fracasar precisamente por eso porque no han valorado el talento humano de, del equipo y se han dedicado a mecanizar no a mecanizar a hacer todos los procesos mecánicos y entonces eso eh, Hombre, entiendo que tiene su mercado también. Desde luego, nuestros clientes no son así. Nuestros clientes notan enseguida cuando mm. eso lo han hecho personas. Y porque, fíjate, hasta tú haciendo el mismo plato todos los días, no te sale igual. Claro. Es verdad. Tú mismo, ¿no? Entonces, cuando lo hace una el máquina, arroz, lo hace idéntico. Unas lentejas, no claro, siempre te no sale igual. te sale igual porque depende de muchas circunstancias. Y cuando entras en la cocina, tienes que poner todo el cariño que tienes porque sabes que eso eh, las personas se van a alimentar con esto ¿no? y el cariño desde luego se transmite en todo lo que hacemos y los buenos cocineros siempre hablan del cariño sí. siempre. Eh, claro De hacer las cosas con cariño porque te gusta porque es cuando que, haces una cosa claro. por obligación no es lo mismo imagínate que lo haces, claro, que, claro gustándote y además eh, con cariño ¿no? un trabajo como es la cocina que es un trabajo diario que mm. se trabaja muchísimo porque son muchas las partes sí, que lleva la elaboración de, la cocina, de, de un plato. ¿no? Entonces, si no lo haces ca con cariño, es muy difícil que eso salga bien uh -huh. y que salga adelante. ¿no? Entonces, es lo principal. Eh, y claro, pues todos tenemos, eh, aparte del trabajo, tenemos otras circunstancias y tienes que afrontar muchas veces días en los que bueno, eh, tienes que dejar a un lado durante unas horas esas circunstancias y recuperar ese amor, ese cariño hacia la comida y, por supuesto, hacia las personas para las que estás cocinando, ¿no? Bueno, y tradicional eh, nuestra gastronomía, pero también en estos 25 años, se ha evolucionado y se ha mejorado en cuanto a valorar la alimentación saludable. Eh, efectivamente. El buena materia prima, producto de kilómetro cero, cuanto más claro. próximo mejor y, además, eh, lo más sano, mejor. Eh, sí. Ahora, por ejemplo las tendencias veganas y vegetarianas están a la orden claro. del día es raro ya en una familia que no sí, haya un vegetariano exacto, o un vegano sí, sí. y a eso también os habéis tenido que adaptar vosotros y aparte sois especialistas en, sí. en, en veganos y en Claro, y, y tú sabes Manoli que nosotras hemos hablado aquí muchas veces porque conforme va habiendo eh, conocimiento sobre dietas eh, distintas hay que incidir mucho en que tiene que ser una alimentación eh, basada en, en, en la salud O sea, el tema de las dietas vegetarianas o veganas eh, son delicadas, tienen que tener claro, un aporte de estás, vitaminas, claro, está reduciendo sobre todo. Estás basando tu alimentación en un grupo muy determinado de alimentos y estás prescindiendo de otros que son básicos también. Y hay ¿no? que complementarlos de alguna manera. Efectivamente. Entonces tienes que tener mucho conocimiento para uh -huh. estar bien, bien alimentado. Desde luego, una dieta basada en alimentos frescos, de proximidad, y lo más verde posible, eso siempre va a ser sano. Uh -huh. Eso es así. Pero claro, luego tenemos que tener en cuenta las necesidades que nuestro cuerpo necesita sobre todo para desarrollar músculos, para huesos, todo eso es fundamental y eso en este tipo de dietas no lo podemos olvidar y entonces pues unas veces hay que suplementar, otras veces pues hay que, no sé, igual eh, yo desde luego no soy partidaria de las dietas muy estrictas todos uh -huh. los años hablamos de la operación bikini que estamos ahora en plena operación bikini claro, pues, son cosas que, que vamos a ver, si sabemos que llega A este momento va a llegar. <risa> bueno, pues entonces vamos a estar pensando en él eh, a lo largo del tiempo para llevar una buena vida, una... pero sobre todo por salud. Claro, por salud. Y luego, fíjate qué día tan precioso tenemos mm. hoy, ¿no? Y que es un día perfecto para salir a caminar, dar un paseo, y eso completa mucho lo que es, es la calidad de vida, claro, y mm -hmm. lo que es una alimentación sana. Y ahora mismo estaba recordando de hace, no sé si os acordáis cuando tocó la el gordo en Elche, la sí, lotería de. He tocado dos veces, sí, ¿no? Sí, sí. Eh... Bueno, en el, el 99 fue el, lo más importante, porque fue sí. íntegro. Exacto, Ya sí, eh, varios décimos exacto, Pero lo que fue el gordo, el gordo fue en el 99. Fue el 99. Pues, pues cuando tocó en el Raval. Íntegro. Tú sabes que se corrió se la voz ¿Vale. de, de que a mí me había tocado la lotería. <risa> no, no, no lo sabía. Pero no. <risa> bueno, pues yo mira... entonces vivía en el Raval y la, la gente le dio por encima de que no me ha tocado. Que tengan que decir que me ha tocado. Lo que me faltaba Nos mirábamos todos cuando nos encontrábamos por sí, la calle sí. pensando A algo. ver si claro, tiene cara de millonario ¿no? sí, sí. Bueno, yo recuerdo esas navidades Fueron tremendas de trabajo Nosotros eh, No nos tocó la lotería de boleto Pero desde luego de trabajo, sí. Tuvimos trabajo más del que podíamos O sea, no, no dábamos abasto Fíjate, en aquel momento parecía que, que las personas habían dejado de cocinar. O sea, habían decidido no cocinar más, ¿no? <risa> Fíjate si aporta... Eh, ...calidad de vida, el tener un servicio... ...el poder acceder a un servicio... ...de no tener que preocuparte... ...de la alimentación... ...yo siempre digo a las personas... ...bueno, es que eh, el, todos los días... ...comprar la comida... ...igual sale, es un poco más costoso... ...pues mira, no, no depende... ...depende, ¿eh? depende como el enfoque... Eh, ...tú qué, puedes, qué te puede costar... ...un plato sencillito en casa de hacer... ...siempre y cuando lo hagas... ...en cantidad y para bastantes personas... ...porque si no el precio se, tru se triplica... Pues, por ejemplo, para las personas hacer un arroz con costa, pierdes dinero es mucho más rentable eh, eh, comprarlo porque tú tienes que ponerte eh. a comprar la carne, el embutido, eh, los exacto. huevos el arroz, el aceite, claro, el tomate claro. y luego el fluido eléctrico también del horno, de la eh, cocina y claro. al final te sale mucho más caro te sale muchísimo más sí. caro y, entonces, y además, el, pues eso que tú acabas de comentar nosotros te hacemos la compra está en manos de personas que les gusta y que se dedican a eso y además Tienes que, eh, o sea, puedes comer cada día lo que quieras y eh, cada miembro de la familia puede comer a su gusto. Nosotros, ya te digo, en el fogón siempre hemos incidido mucho en que esa comida fuera equilibrada y eso yo creo que nos ha permitido a lo largo de los años pues tener una clientela bastante fiel, que simplemente llegan y nos dicen hoy qué como. <risa> o sea, así, no, bueno, ¿qué has comido? Has comido legumbres, esta semana comí antes de ayer, bueno, ¿y pescado? No, venga, pues ahora hoy pescado. Y entonces, además, eso es lo que nos encanta, nos uh -huh. encanta en el fogón cuando las personas van y eh, les podemos ofrecer pues, lo mejor que tenemos. Uh -huh. Aparte, a veces eh, te conviertes en un consultorio porque la gente viene, te sí. pide opinión, te pide consejos claro. sobre, sobre muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. como, como experta que eres. Okay. Y luego encima, ahora tiene, se tiene la facilidad de que con los tiempos se avanza. Hay muchas cosas, entre otras, sí. eh, las redes sociales os han claro. facilitado tener una tienda online, sí. con lo que solicitar la comida lo puedes hacer desde tu casa tranquilamente el día antes sí. y ya la, la, la tienes al día siguiente preparada y lista para Efectivamente, recogerla. Es que es tan sencillo, como decíamos, pues eh, no hay crecimiento y no, te pu no puedes perdurar si no eh, vas adaptándote a los tiempos. ¿no? Entonces, la tienda online. A las 6 de la tarde ya tienes listo la previsión de menú que tenemos al día siguiente. Desde las 6 de la tarde hasta las 12 del mediodía tú puedes hacer tu compra online. Solamente tienes que indicar en qué tienda la quieres recoger. Sin espera, sin hacer cola, sin turno, simplemente entras El Fogón Licitano. Exacto, es? La, tienda que, eh, la tienda está en el .es. ahí directamente enlaza con nuestra página web y nada más entrar en la página web, lo primero que te aparece es tienda online. Uh -huh. Puedes visitarla, eh, hay muchísima más variedad que las tiendas físicas, porque hay platos pues, que son más complejos, más complicados y que se hacen, pues si tú la quieres para las dos, pues esa comida se va a preparar un poquito antes simplemente para hacértela llegar, eh, para, porque es más compleja ¿no? Entonces, eh, y hay menos cantidad, menos disponibilidad y luego sobre todo yo recomiendo a las personas vegetarianas y veganas porque tiene un surtido muy amplio para elegir y para no tener que repetir eh, comida. Ya te digo que es una herramienta, hoy precisamente cuando venía, no sé cuántos pedidos estaban entrando ya a la tienda online que estaba un poco asustado. <risa> <risa> y es por la comodidad, la persona que lo prueba pues sí, desde luego nos encanta nos encanta en todas las tiendas ver a las personas todos los días que nos cuenten cosas, que nos digan cómo están de hecho cuando un cliente nos falla así dos o tres días seguidos ya estamos preocupados <risa> <risa> bueno, ¿y qué le recomiendas hoy a tus clientes? bueno, pues aparte de como ya os comento, la tienda online que tenéis 80 platos diferentes de los que mucha variedad es vegetariana y es vegana bueno pues ahora mismo he dejado a Cristina haciendo la paella de sepia con alcachofas Ay, qué bueno. que está riquísima y además hoy un día como hoy apetece sí. mucho y eso en cuanto a arroces y de pastas pues mira tienes una pasta eh, una pasta muy sencilla al pesto verde mm, con bueno. albahaca, piñones que es un plato que es energético, es vegano Y está riquísimo también, ¿no? Entonces, eh, dentro de las tiendas, eh, si no habéis podido hacer la compra online, pues os podéis acercar a, a cualquier tienda, porque más vais a tener eh, variedades pescados, carnes, guisos, muy importante comer guiso, no nos olvidemos de las legumbres. Hay uh -huh. que comer legumbres y menos carne. Pues eh, nos hemos quedado como siempre, nos falta sin tiempo, carne ¿no? y sin tiempo. Bueno, pero nos ha dejado el mejor ingrediente Nieves Gil, el que ha hecho posible que haya durado 25 años y que durará 25 más. Desde es de el pues, cariño y sí. la cocina doméstica de sus clientes. Lo ha dejado bien claro. Sí, y esos 25 años siguen dando de sí, ¿eh? porque la semana que viene seguimos sí. recordando claro. anécdotas y cosas de estos 25 años tan importantes para el fogón y el gitano Nieves. Como siempre, claro. ha sido un placer tenerte con nosotros. Eh, eh, no sé si nos quedan unos segunditos Erros para preguntarle cómo están las cosas en cuanto a la hostelería, como, como vicepresidenta que eres de la asociación de la hostelería de Elche. Pues fíjate, ahora mismo pues empezando con muchísima actividad, porque además se ha reclamado que se amplíe el horario, porque es que el horario, es que una hora más para la hostelería es muy importante. le supone un mundo, supondría que la mayor parte de las personas que todavía están en ERTE se puedan incorporar ya al trabajo, porque mm. ya se puede dar ese turno de cenas. Creemos que, que eso va a ser así, creemos pues que, va, que va a pasar pronto. Pues para que la gente salga del ERTE y se entre en el trabajo de nuevo con todas las ganas del mundo. Así se lo deseamos a todos. Hasta la semana que viene, Nieves. Hasta Gracias pronto. a ti y al favor, ilicitano. A vosotras. 101.4. Teleelch Radio Marca.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 Pues quedan ya dos minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nuestra compañera Rosa Lucas está preparada para realizar su programa para estar entre amigos este jueves 6 de mayo. La glorieta pone el punto final después de haber entrevistado hoy jueves al escritor, periodista e historiador Mariano Sánchez Soler. Hemos entrevistado también al dramaturgo ilicitano Carlos Macías y hemos terminado con el rincón gastronómico, no sin antes hacer un repaso a la actualidad local. Con Marga García, quien nos ha contado las previsiones informativas y quien vendrá a la una con Ana López para contarles los acontecimientos y hechos que hayan sucedido informativamente hablando hoy en Elche. También hemos contado con Paco Gómez, eh, quien nos ha dado la última hora del Elche Club de Fútbol y hemos terminado con la previsión meteorológica de Vicente Bortonado. Y ahora, Concluimos, después de haber hablado con Nieves Gil y Manoli Gilaber sobre ese 25 aniversario del Fuego Neelicitano, concluimos con la música de Sole Jiménez y Beli Basarte. Te quiero, dijiste. Yeah.